21 a 40 horas, 11 de noviembre de 1979, aeropuerto de Son San San Juan en Mallorca. Un supercarabel de la compañía Thai con más de 100 pasajeros a bordo despega rumbo a las Islas Canarias. Pocos minutos después la tripulación del vuelo observa la aproximación de dos enormes focos de color rojo El piloto concluiría que eran del tamaño de un avión Jumbo El artefacto efectúa extraños movimientos con aceleraciones sorprendentes Por vía civil y militar se notifica al piloto del vuelo que no existe ningún otro vuelo en la zona Sin embargo el comandante comienza a preocuparse El OVNI se sitúa incluso a 200 metros del ala derecha del avión En una arriesgada decisión decide suspender el vuelo y aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises minutos después toda la defensa aérea se pone al servicio de la identificación del artefacto acto seguido despega un avión Mirage F1 de la base aérea de los Llanos en Albacete durante casi una hora el capitán Fernando Cámara perseguirá al no identificado por toda la mitad este de la península Ya si combustible tuvo que volver a la base durante meses, el ejército del aire realizó una investigación secreta tras la cual no se pudo identificar la naturaleza del artefacto. A día de hoy el suceso, el llamado incidente de Manises, se ha convertido en el episodio de estas características más importantes de todos los que han ocurrido en España. Sin embargo, la polémica ha sido tremenda durante años numerosos grupos de escépticos han intentado durante décadas explicar el suceso sin acierto la última tesis que plantearon fue que todo había sido fruto de un error óptico según proponía un grupo llamado Fundación Anomalía el piloto de aquel vuelo confundió el fuego de dos chimeneas de Cartagena con el objeto que se aproximó al avión aunque parezca increíble creyeron que así se explicaba el suceso e incluso convencieron de ello a algunos periodistas que dieron a conocer el presunto hallazgo en ese punto entraron en liza dos ...y e informáticos andaluces... ...que efectuaron la investigación más original y determinante hasta la fecha. Se trataba de José Manuel García Bautista y Rafael Cabello. Los dos estudiosos diseñaron un simulador de vuelo extremadamente completo y complejo. Numerosos pilotos profesionales avalaron la capacidad del programa informático. Hecho esto, se propusieron averiguar qué fue lo que sucedió aquella noche del 11 de noviembre de 1979... ...para lograrlo, gracias a comandantes con miles de horas de vuelo a sus espaldas... ...decidieron volver a realizar aquel vuelo... ...en el programa se introdujeron todas las características de aquel día... ...las aeronáuticas, las meteorológicas, las astronómicas... ...por supuesto se programó también en el programa... ...la situación de las chimeneas y sus llamaradas... ...crearon una realidad virtual idéntica a la que existía esa noche... ...lo hicieron también con el avión... ...las mismas características de dirección, velocidad, ruta... Si aquella chimenea se habían provocado el avistamiento... ...con un 100% de posibilidades... ...aparecerían en la reconstrucción del vuelo. Cuando despegó en la cabina virtual y llegó la hora del avistamiento... ...el piloto no observó nada extraño. El fulgor de las chimeneas de Cartagena no podía ser observado desde ningún punto... Se realizaron numerosas simulaciones intentando contrastar una y otra vez todos los datos. No había vuelta de hoja. Las luces no aparecían en ningún momento. Gracias a la investigación de Bautista y Cabello se acababa de aclarar definitivamente lo ocurrido aquella noche del 11 de noviembre de 1979. Para aquel encuentro aéreo no había ninguna explicación. En el espectacular informe efectuado por los investigadores en el año 2000, el piloto que reprodujo el vuelo de Manises aseguró lo siguiente. Siguiendo escrupulosamente el plan de vuelo seguido por aquel avión, debo decir que es imposible que el piloto confundiera las chimeneas con un OVNI. Es imposible que se produjera la confusión y todavía más difícil que un piloto profesional cambiara de ruta el vuelo sin tener una causa de peso para hacerlo. Veinticinco años después, pese a que la discusión sigue, el episodio ovni más inquietante de la historia de España sigue sin tener explicación.